Tengo mis opiniones, eh, leo, observo, tengo amistades, hablo con mis amigos en Argentina y bueno... ¿Y qué te cuentan? Que está jodida la situación, pero bueno, Argentina es un... Históricamente es un pueblo de mucho aguante, de están acostumbrados a remontar continuamente, ¿Eh? a estar en situaciones horribles como esta... Esta situación para mi ley, que te la van a decir, los medios de conservadores españoles van a decir que es un genio, que está levantando la economía, bueno, para un, un, un por ciento menos de la población argentina, pues les conviene que esté este este payaso, eh, muñeco de la derecha, eh, manipulado por otros, les conviene, porque económicamente y para el resto del pueblo es un desastre total no solo para las artes o el cine pero para la gente de a pie la gente normal eh, en lo que se dice el interior fuera de la provincia de buenos aires es un desastre total y va, va a traer cola durante mucho tiempo y van a tener que remontar un día va a desaparecer este payaso y bueno que venga acá pues, eh, un País Libre, se, claro que puede venir, pero yo no lo voy a hacer mucho caso.